Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Cartela comercial y de consumo, consulta productos y servicios en www.bancocrédito.com Otra vez de Crédito Responde al 0800-1888-4500 Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato. Hacer algo por primera vez. Reír con amigos. Ven a San Juan y renóvate como quieras.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 Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy lunes 11 de abril del 2022. Como les contábamos el viernes, Farco realizó su decimonovena asamblea anual. Luego de dos años sin posibilidad de hacer asambleas presenciales por la pandemia del covid Más de 180 personas que viajaron de radios de diferentes puntos del país se hicieron presentes en los hoteles para el turismo social de Chapadmalar. Además, ayer se designó la nueva mesa directiva de Farco y asume la presidencia Juan Salvador de Luz, representante de Radio Futura de la Plata dentro de la red. Esto decía sobre la importancia de la construcción colectiva. Una gran emoción, un gran orgullo, pero más que nada mucha responsabilidad por todo lo que viene. Una mesa federal con paridad de género y... Eh, con mucho para trabajar, muchos desafíos eh, en, en un mundo difícil en una República Argentina difícil donde nos vamos a juntar con toda la gente que quiera transformar las cosas, con todos los compañeros y compañeras que podamos hacerlo mejor al servicio del pueblo Eh, trabajar por una comunicación plural, que fue siempre el eje fundacional del pueblo Argentino de Radios Comunitarias. Incidir directamente en la realidad, pensar las políticas públicas de comunicación, ver qué está pasando en Latinoamérica, de qué forma se puede colaborar, qué experiencias podemos traernos justamente para mejorar aquí en nuestros territorios, que las radios se fortalezcan, que sean mejores, que puedan hacer llegar sus mensajes, eh, que haya más experiencias comunitarias, que esto... ...se extienda como un reguero de pólvora... ...y que la forma de hacer comunicación que Farco preona ...pueda también eh, enganchar en experiencias nuevas... ...en grupos de personas que se junten... ...pensar colectivamente que es lo más importante... ...a la hora de poder estar un poco mejor... Eh, ...en esa estamos... ...tratando de lidiar contra los discursos del egoísmo... ...los discursos del odio... ...Farco tiene mucho que decir... Quien ocupará la vicepresidencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias será Laura Carizoni, integrante de una radio Muchas Voces de Capilla del Monte en Córdoba. La comunicadora por su parte mencionó los objetivos que tendrá Farco durante este año teniendo en cuenta los temas planteados en el trabajo en comisión del que participaron más de 90 radios asistentes a la Asamblea. Creo que, que en el horizonte es mucho trabajo para seguir construyendo en lo que tiene que ver con ...nuestra articulación y nuestra influencia... en las políticas públicas para... ...obviamente para la comunicación... ...pero también para todo el campo de la cultura... ...nos importa mucho trabajar... ...en un camino hacia... ...una ley de, de pauta oficial... ...nos importa mucho también... ...que se pueda cambiar esta realidad... Eh, ...de la ley del macrismo que va a... ...si no hacemos algo al respecto... ...va a derogar a fin de año... Eh, ...todos los fondos específicos que tienen que ver... ...con bancar el trabajo de la cultura... Nos importa recuperar también los espacios de formación que durante la pandemia fueron más difíciles de llegar adelante. Eh, y, y bueno, y seguir también incorporando más voces a todas las producciones en red que hacemos, que, que tienen tantas tonadas, tantos colores, tanta diversidad, eh, y que eso muestra también lo que somos como pueblo. Así que bueno, creo que por ahí, por ahí va el trabajo fuerte para este año que se abre... De acá a la próxima asamblea. Además, durante el fin de semana se incorporaron 11 radios a la red que llegaron de la provincia de Córdoba, Buenos Aires, Tucumán y Santa Cruz. Ahora nos vamos para la Patagonia, porque allí las comunidades originarias continúan con conflictos por los territorios que les pertenecen. Escuchamos el informe de Radio Encuentro de Viedma. En Río Negro la semana comienza con dos conflictos territoriales que nuevamente ponen la mirada sobre el atropello cultural con el pueblo nación mapuche. En Bariloche la comunidad buenuleo recibió un balde de agua fría con la resolución judicial que los acusa de usurpadores. Esta semana apelarán el fallo y así lo adelantó Ramiro Buenuleo. La verdad es que nos cayó como un balde de agua fría. Sabemos que hay instancias que se pueden seguir apelando a esta decisión. Lo que sí... Sabemos es que bueno en el territorio lo vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir estando aquí en el territorio uh -huh. y lo y otra cosa es que nos hemos dado cuenta de que todo este eh, este sistema político jurídico y se mete tanto la política dentro del poder judicial y saca un paso como este perjudicando eh, principalmente a las comunidades Ahí nos estamos dando cuenta de que el, el sistema judicial de la provincia de Río Negro está siendo intervenido por el, el sistema político. Mientras tanto, en Yacobácio, una acampe de resistencia comenzó en la tranquera de acceso a la comunidad Carrilafque, en los Antuales a quienes intentan desalojar en las últimas horas. El acampe busca lograr una mesa de diálogo y así lo expresó María Antual. Sí, se arrancó a la entrada de la, del camino que va hacia el territorio. Y acá estamos este exigiendo eh, la mesa de diálogo, estamos exigiendo que nos reconozcan el territorio. Bueno, como todos ya saben, que mi hermana está sola allá en el territorio y con problemas de salud. La verdad, con mucha importancia eh, de la forma que me trajeron, porque a mí si me trajeron eh, prácticamente el fiscal, me sacó engañada allá del territorio, no me dejó ingresar más. Bueno, yo que pido es que me dejen ingresar de vuelta y que se abra la mesa de diálogo. Pues la verdad que esto de la forma que me sacaron, no es tampoco este, es muy legal. Mientras en la provincia se anuncian nuevos tiempos y supuestos embrolijamientos territoriales, incluso entrega de tenencias comunitarias, la justicia no espera, no investiga y solo ordena desalojos con papeles poco claros. Desde Río Negro informó Radio Encuentro. Encontrarnos en Facebook www.facebook.com barra Farco Argentina Seguimos en la Patagonia porque en San Martín de los Andes el gobierno anunció que habrá más presencia de las fuerzas de seguridad en la calle. Esto se ha debido a las reiteradas denuncias de los comerciantes de la zona. Nos informa Lautaro K.P.C. desde FM Pocabullo. Buen día compañeros, buen día a la audiencia del informativo Farco. ...en San Martín de los Andes... ...debido a el aumento de robos... ...a comercios en la zona céntrica... ...y gracias a un pedido de la Cámara... ...de Comercio, Industria y Turismo... ...se decidió sacar a la Policía Federal... ...y a Gendarmería a patrullar las calles... ...los antecedentes... ...de las cosas que pasaron... ...cuando estas cámaras hicieron pedidos de este tipo... ...los cuenta Mariana Giareto... ...socióloga, docente e investigadora... ...de la Universidad Nacional del Comahue... ...tenemos esta tendencia que es social y también política, porque como vos mencionabas, es la Cámara de Comercio, Turismo, papá, papá. Pa. La misma que, si no me equivoco, fue la que pidió levantar el corte de puente hace 15 años cuando fucilaron a Carlos Fuente Alba. La tendencia a, digamos, a demandar eh, acciones punitivas no eh, frente a los problemas sociales eh, es, un, es una tendencia social. Digamos, no es solamente que viene del Estado. Entonces, eh, ahí tenemos que enfocar en que las relaciones sociales de producción que, que estamos manteniendo tienden a apuntar a la violencia ¿no? como respuesta a los problemas. Porque es la violen esa violencia la que eh, funda derecho y conserva derecho. ¿no? Entonces, para conservar el derecho a la propiedad, por ejemplo el derecho a la circulación, el derecho a que se pueda seguir acumulando capital, se apela nuevamente esa violencia. Pero sacar la gendarmería y la policía federal a la calle, ¿trae más seguridad? En la post-dictadura, o desde el 83 en adelante, eh, el aparato represivo del Estado, estas fuerzas que no son de seguridad, son fuerzas represivas, uh -huh. Se cobró más de 8.000 personas uh -huh. no en, eh, y con las dos principales causas que son muertes en custodia y la segunda es por gatillo fácil. Y eso tampoco lo estamos cuestionando. Mariana Giareto también nos da datos estadísticos que nos ayudan a pensar que no está bueno sacar a las fuerzas represivas a la calle para que supuestamente nos brinden más seguridad. Otro punto interesante es es que la mayoría de las muertes las llevan adelante funcionarios policiales fueras de servicio en el marco de un Estado policial que les permite eh, llevar eh, o portar armas las 24 horas. Y por eso han aumentado, o digamos, son eh, cosa de todos los días, los femicidios policiales, ¿no? Uh -huh. Porque estos funcionarios resuelven sus problemas, eh, digamos, a través de la violencia, Y no solamente hacia todas las sociedades, sino hacia su propia familia y a sus propias parejas. Evidentemente, no ha traído buenos resultados sacar a las fuerzas represivas a la calle. Reportó para Informativo Farco FM Pocahullo desde San Martín de los Andes. Ahora nos vamos con la información internacional en el informativo de Farco. En México, Manuel López Obrador pretende hacer una reforma energética... Gustavo Peseta desde Radio Futura nos cuenta los rechazos que tienen las empresas sobre este proyecto. Bueno, nos vamos rápidamente a México porque la derecha no da tregua en nuestra Latinoamérica. Manuel López Obrador quiere hacer una reforma eléctrica y obviamente muchas de las empresas que son privadas están en contra. Por eso desde el Congreso, desde la Justicia e incluso desde países extranjeros hacen lobby para que esto no ocurra. Claro, la mayoría de las empresas están en manos de Estados Unidos. Bueno, se están realizando manifestaciones a favor de que esto suceda para encima seguir abaratando el costo eléctrico y parece ser que la derecha lo quiere impedir. Y así le contestaban los mañaneros de estos días eh, con el mensaje diario. Bueno, acerca de la manifestación en favor de la reforma a la Constitución, en materia de electricidad yo estoy de acuerdo que la gente defienda la iniciativa todos los que formamos parte de la transformación de México y todos los ciudadanos porque al final ¿qué es lo que está en cuestión? que ...el precio... ...de la luz... ...para decirlo... ...coloquialmente... ...que no lleguen recibos... ...de 20, de 30 mil pesos... ...bimestrales... ...a los domicilios... ...como está sucediendo en España... ...donde dominan las empresas particulares... ...voy a seguir diciendo... ...una familia en México paga 10 veces menos por la luz que lo que paga una familia en España. Y esto sucede porque en España privatizaron todo el sistema eléctrico. Reforma constitucional que le está dando muchos dolores de cabeza a Manuel López Obrador en cuanto a las empresas privadas. Reportó para el noticiero de Farco mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de la Plata. Visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar. En la ciudad de La Quiaca, Pórtico Norte de la Patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5 La radio que te escucha y se hace escuchar. Llegamos con la primera edición del Informativo Farco de hoy lunes 11 de abril del 2022. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. chao Hasta aquí presentamos... Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco La Pampa se prepara Para el evento más importante Para las pequeñas y medianas empresas 13, 14 y 15 de mayo Llega una nueva edición de Expo Pymes la Pampa 2022, sinergia para el desarrollo. La exposición más grande de la provincia que permite visibilizar la diversidad productiva, innovación y competitividad de nuestra provincia. Octava edición de Expo Pymes. La Pampa 2022, sinergia para el desarrollo. Preinscripciones en expopymeslapampa.com.ar La Pampa, gobierno en acción. Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también puedes tener tu cuenta. Bájate la app para obtener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de dedito. Es gratis. Cuenta DNI 1317. Banco Provincia, 200 años. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop, para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante. Sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital SEA Modo a través de la banca Internet Credit Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop.